Tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a Amaya Izco, abogada de Porto y Salasola. ¿Arrachaldeón, Amaya? Arrachaldeón, bye. Bueno, la expectación creada ante este juicio no es para nada artificial. Quizás sea una de las ocasiones en las que más guardias civiles han tenido que sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de torturas. Sí, bueno, gente desde luego los últimos años largos sí, es así, sí. Sí. Uh -huh. mm. Quizás en otros casos eh, ha habido mayores dificultades para que un juicio de estas características llegase a, a, a, a una vista oral. Sí, sí, sí. Es así. Eh, lo cierto es que eh, eh, obtener cualquier prueba de, del tiempo de la incomunicación es eh, una tarea absolutamente difícil porque la incomunicación lo que hace es es crear un, un, un duro de, de blindaje sobre esa situación sobre lo que ocurre durante la detención incomunicada, sobre, cualque, sobre el trato que se, que se inflige al, al detenido, que luego hace muy difícil, y para, para eso se crea, lógicamente, luego hace muy difícil el poder eh, obtener cualquier indicio, cualquier eh, prueba de ese momento, de ese momento de, de la detención. <ríe> en este caso, lo que ocurre es eh, que las lesiones que se producen son de una gravedad tal que Es el propio eh, juzgado de guardia de, de donosti quien actúa eh, de alguna manera e incide en ese periodo de comunicación desde el principio por, eh, por la gravedad yo creo que por la gravedad de las de las eh, lesiones y eh, por la claro, inevitable actuación del médico forense que ordena el traslado del hospital el propio hospital que, eh, que ingresa le tenía en la UCI y demás entonces eso hace Eh, que sea el, el juez de eh, el juez de guardia el que actúe durante ese tiempo de la detención y yo creo que eso es fundamental para llegar a este punto en el que estamos pese a las evidencias de que porto y sasola eh, fueron torturados los guardias civiles negaron los hechos en la, el, sí. el, el lunes pasado no sé si quizás es esto una, una muestra más de la impunidad con la que, que con la que se vive o con, con la que viven ellos el tema de la tortura Y sí, bueno, lo que lo que hacen es están acusados de un delito de de tortura, es, lo que hacen es defenderse y negar la y negar la acusación. Es, es tan básico como eso. La han negado durante toda la instrucción y la vuelven a, y la vuelven a negar ahora, es que es eso, es, niegan la acusas, o sea, niegan el hecho por el que están siendo acusados. Uh -huh. Tienen derecho en principio como acusados, claro. Hoy ha sido el turno de Igor y de Matín, se han reafirmado en lo denunciado en un principio. Sí, sí. el eh, Igor demartín eh, se rati se ratifica su, su denuncia de torturas y la han ampliado en muchos en muchos aspectos de eh, hoy mismo han relatado que lógicamente ocurrieron tantas cosas con tantos detalles y, y con tantos eh, incidentes distintos que claro eh, van saliendo cosas nuevas conforme conforme se va reflexionando se va interrogando, se van, van van saliendo cosas nuevas, entonces han ampliado incluso la, la, la denuncia de maltrato y de tortura que hicieron en, en, en, su, en sus declaraciones iniciales Muchas veces eh, escuchamos que muchos jueces son impasibles o permanecen impasibles ante los relatos de tortura que realizan los detenidos, no sé cuál es el ambiente que se ha respirado hoy en esa sala en la cual los medios de comunicación eh, tienen un acceso restringido Eh, en la, en la sala eh, durante el testimonio de por de martín sala sola no no ha habido por parte del tribunal ni por parte de nadie ninguna expresión eh, vamos destacable yo creo que cuando cuando cuando se habla de la de la impasibilidad ...de la impasibilidad de los, de los jueces... ...yo creo que eh, en este caso tendríamos que situarla... En el, ...en el juez central de instrucción número 6... ...de la Audiencia Nacional... ...que eh, permanece impasible durante cinco días... ...sabiendo que hay un, una persona ingresada en el hospital... ...con un pronóstico muy grave... Eh, ...consecuencia de la detención... ...que ha hecho una manifestación de maltrato... ...porque eso lo conoce el juez de, de la Audiencia Nacional... Y hay otra persona detenida que también presenta lesiones y que también las conoce el juez eh, y, y per, no solo permite la continuación de la, de la detención, sino que en modo alguno eh, acude a controlar al, al lugar de a, a donde está detenida la otra persona, acude a comprobar efectivamente si se están o no se están respetando los derechos del, del detenido. Y es más, no solo mantienes entonces, sino que la prorroga hasta cinco días. La de matín sala sola y la de y la de gol poro eso eh, no es impasibilidad y un poco más ¿no? y eso sí que yo creo que es una en, en la actitud de, de los jueces que hemos podido ver a lo largo de este procedimiento yo creo que sí es una actitud verdaderamente verdaderamente reseñable uh -huh. eh, recuerdo en este momento a raíz de lo que estás comentando unas declaraciones de marcelo Tamendi durante una charla sobre la tortura en la que decía que los detenidos son los detenidos del juez es el juez el que tiene que velar porque las personas detenidas oa las personas detenidas no se les infrinja ningún tipo de daño eso es algo que la audiencia nacional eh, vamos no, no se ve eh, en, en, en modo alguno en, en este caso el juez central eh, de estudio de la audiencia nacional Eh, que es grande malalasca cuando termina eh, la detención y cuando le ponen a disposición a Matín, en ese momento cuando escucha el relato de maltrato y lo entiende coincidente con el ligor por tú es cuando eh, cuando remite testimonio eh, de, de lo que de lo que ha escuchado pero durante el resto del tiempo poniéndosele sobre la mesa indicios de que hay o sospechas sospechas por lo menos de que ahí está ocurriendo que está muy bajo por la audiencia de estos de no hace absolutamente nada y es el juez instructor el que tiene que garantizar es en ese momento el juez instructor el que tiene que garantizar los derechos de los detenidos, por supuesto que sí tiene que controlar la detención y esa y esa eh, eh, posición de, de falta de de falta de celo de falta de control eh, incluso, ya que has puesto de, eh, como ejemplo el, el, de, el de Marcelo Tabendi es incluso en la sentencia De, eh, por el caso segúncarría eh, por el asunto eh, de uncarría es la propia sección primera el presidente de la sala de lo penal de la audiencia nacional quien hace una reflexión sobre el, el poco el poco celo en la, la falta de control por parte de, del juez que es quien la debe de ejercer de esa situación de, de la incomunicación en ese en, en ese caso ¿no? y, y yo desde luego creo que se extiende a todas las actuaciones de los de los jueces de la audiencia nacional No se puede olvidar que eh, eh, se había solicitado por parte de la familia de, de Matín Sarasola, al tener conocimiento de que Igor Porto estaba eh, ingresado y que atribuía sus graves lesiones al maltrato durante la detención, eh, se, por parte de los familiares en, de, de Matín Sarasola se le pidió al juez a través de una vea corpus que interviniera En, y que interviene y que controla y, sin embargo, no hace absolutamente nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, bueno, eh, el juez garante de la situación del detenido es quien, en definitiva, permite que ocurra una situación así. Mm. La versión oficial habla de forcejeo, habla de un intento de escapar eh, por parte de los dos detenidos, de Igor Portu y Matín eh, Sarasola. ¿Cuáles crees que son las principales evidencias que desmontan esta versión eh, oficial ofrecida por el Ministerio de Interior y, y la Guardia Civil? bueno la sala la, el tribunal habrá, habrá de valorar al final todos los elementos pero eh, yo creo que en el procedimiento hay varias cuestiones que son que son eh, que son claras ¿no? eh, bueno en principio en la declaración del testigo presencial de los hechos y dice que no hay ningún forcejeo, que no hay absolutamente ninguna eh, ninguna ninguna violencia en el momento en el momento que se produce la, la detención y, y eh, ...a estas personas para llevárselas detenidas... ...la, la propia coherencia... ¿no? De, la, ...de la declaración de Matuín y, de, y de Igor... ...desde el primer momento... ...explicando que efectivamente no se ha producido... ...esa, esa huida, ese forzado y demás... ...y luego yo creo que es determinante... ...la existencia de unos informes médicos... Eh, ...elaborados, médicos forenses... ...elaborados por los médicos forenses... ...el juzgado de San Sebastián que eh, ponen mmm, ponen en relación las lesiones que, esas, que sufren estas dos personas con lo que ellas han relatado y con lo que hayan, se ha relatado sobre el forcejeo y eh, determinan que efectivamente no son compatibles con las de eh, las del supuesto profejeo sino con lo que los detenidos están están declarando yo creo que esos los elementos los elementos fundamentales lógicamente la defensa de los guardes civiles presenta eh, unos unos eh, médicos por su parte que dicen lo contrario y eso es lo que tendrá que dilucidar la sala pero yo creo que uno, uno de los elementos determinantes sino el más importante en este procedimiento es ese informe médico forense de los, de los médicos, de los forenses, del, del juzgado de Donosti. Uh -huh. El fiscal, que también ejerce acusación en este caso, no como en otros tantos que quizás eh, los fiscales eh, piden la libre absolución de los acusados de torturas, pero también lejos de acusar de forma tan contundente como lo habéis hecho vosotras, eh, ha puesto encima de la mesa que los guardias civiles actuaron movidos por un sentimiento de venganza y cita textualmente que estaban afectados por el atentado mortal contra dos guardias civiles en Capretón que había ocurrido un mes antes... Eh, ¿Ha continuado por esta línea argumentativa? ¿Se ha podido demostrar algo en torno a este... En principio, en principio ese extremo eh, eh, yo creo que es una de las cosas más gratuitas que aparecen en el procedimiento porque eh, nadie lo ha puesto encima de la mesa, ningún elemento lo ha puesto encima de la mesa, ni siquiera como sospecha eh, lógicamente los bonaerenses lo que han dicho desde el principio es que ellos no que, no que no les infligieron maltrato entonces ni apesadumbrados, ni no apesadumbrados entonces yo creo que es una de las Eh, es una de las afirmaciones eh, que en este caso sostiene el, el fiscal que, que más eh, que menos base tiene bueno, que, que, que más fantasmagóricas son el procedimiento, es decir, no hay nada que apoye esa tesis, no hay nada en absoluto que apoye esa tesis mm. No sé si el fiscal les ha preguntado en torno a esta cuestión a los guardias civiles en su interrogatorio No, no, no les ha preguntado sobre esa cuestión y No, no. y, y, y además, eh, es que no es que no tiene ninguna base no tiene ninguna base creo que el fiscal en este caso eh, mantiene mantiene la acusación lo cual es muy positivo pero yo creo que eh, está en una posición mm, un poco forzada un poco forzada, y, eh, y además es que es lógico, porque eh, es el propio Ministerio del Interior que en su, en su día mh, salió a la palestra en defensa absoluta de la versión de los guardias civiles, haciendo la versión oficial de los hechos, negando las torturas eh, de, de raíz. Ahora eh, también hace, hace pues una, antes de empezar el juicio, el Ministerio del Interior volvía a salir diciendo que, eh, que dan su apoyo absoluto a los... A los eh, guardias civiles y a la versión que ofrecen ellos eh, y, y bueno el, el fiscal que en definitiva eh, la fiscalía también depende la fiscalía eh, eh, depende también del gobierno pues mantiene una acusación ¿no? lo cual pues no, no deja de ser no, no deja de mantener un nivel de, de contradicción entonces bueno yo creo que en esa en bueno en esa posición un poco complicada un poco forzada se está moviendo el fiscal y eh, ante la evidencia de tener que acusar basada fundamentalmente como te digo en esos en esos informes eh, forenses bueno pues mantiene lo justo ¿no? lo justo y, y bueno no eh, tratando de quitarle responsabilidad pero sí sí tratando de, de justificar de alguna manera una cosa que no puede ser nunca justificable que es el, el maltrato, la tortura de los detenidos ¿Crees que este juicio va a suponer un hito en la lucha contra la tortura? ¿Qué es lo que va a aportar eh, este juicio a a, a, esta, a esta lucha que se lleva desarrollando en Escaliería durante, durante no. muchísimos años? Yo no sé si un hito o no un hito, yo desde luego lo que quisiera es eh, que sirviera mmm, con otros muchos con otros muchos elementos con otras muchas eh, cuestiones que sirviera eh, como, como un paso para qué eh, la, la incomunicación que posibilita ampara y, y garantiza la tortura desaparezca si sirve para impulsar eso en la medida en que en que sea habrá sido desde luego un hito ¿eh? habrá sido desde luego un hito histórico pues eh, amaya agradecerte que hoy que nos hayas explicado eh, este juicio que nos hayas destripado eh, las sesiones que hasta ahora ha habido eh, suponemos que en los dos próximos días el juicio va a quedar eh, visto para sentencia y uh -huh. cuando bueno se dé esta sentencia pues seguramente que tendremos la oportunidad de, de valorarla contigo seguramente así, sí, sí. Uh -huh. Pues mío, es que es Amaya. Yo Regatic. Venga, Agur. Agur.